Se ha podido reflejar de manera efectiva, de manera clara, obras que se habían proyectado en 2017 y se ejecutaron en 2018. Nosotros podemos decir que hemos cumplido con la totalidad de los proyectos que finalizaron en las necesidades que habían planteado hasta 2018. Efectivamente no, nos falta, digamos, eh, cuadrar alguna... Eh, actividades que quedaron pendientes por la falta de inyección de recursos, pero no deja tranquilo porque nuestra ejecución a ha venido aumentando desde el 2015, 16 17 y en el 2018 hemos alcanzado casi un 68% de lo que es la ejecución de nuestro presupuesto total. Además de eso es bueno para nosotros estos espacios en lo que le frustramos y vemos la conformidad de toda la sociedad civil por el trabajo que se ha venido ejecutando. Nosotros como gobierno municipal actualmente a esta fecha hemos eh, superado a las demás gestiones en lo que es la cantidad de calles para visitar. Nosotros hemos pavimento hasta a esta fecha, alrededor de 33 calles con recursos propios y nos ha permitido llegar a todos los barrios. Hemos anunciado también la conclusión o inicio de obras tan importantes para este municipio, que durante este 2019 estamos completamente seguros de que se van a ejecutar para que así Portacholo avance.